Y en ese sentido, eh, yo creo que el gobierno sin duda lo advierte, se da cuenta, de que tiene que ir produciendo acontecimientos que sean de algún modo soluciones a los problemas. No digo buenas noticias, sino soluciones a los problemas dentro de una de un laberinto que está lleno de desechanzas y de amenazas. Es muy fácil decir al gobierno, haga tal cosa... No, es muy fácil la posición la cual yo estoy en este momento que estoy hablando y muy difícil eh. poder tener al frente del timonel del barco sabiendo que esto es así no haciendo ninguna presunción ni omnipotencia de nada eh, la situación es difícil el gobierno debe tratar de salir de la situación o mejorar la situación de los argentinos sacando maleza por maleza, obstáculo por obstáculo lo que la política debería aprender debería considerar que no convertirse ella en una maldita uh -huh. Uh -huh. Excelente Ricardo Rubier, muchísimas gracias por esta comunicación con la señal aquí en la gráfica ¿eh? Gracias a usted por a usted. hasta luego Gracias FM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 que dejó bastante tela para cortar la charla con Rubier que lo venimos siguiendo y bien analizando con intensidad este presente, por eso nos interesaba hoy conversar y me parece que pudimos sacar algunas conclusiones interesantes eh, les cuento, les decía al comienzo el material fuente Seguras publicada en la gráfica y tengo la sensación una percepción bastante nítida acerca de cuando se avanzan algunos pasos, aparecen los problemas de fondo. Es decir, el gobierno intenta ver más allá del virus y lanzó, a raíz del de conocimiento de la existencia de la vacuna y el acuerdo con los acreedores, algunas eh, determinaciones económicas que tienen perspectivas. Eh, por primera vez eh, se frenó el desempleo el mes pasado, algo que venía cayendo, venía eh, desarrollándose con mucha intensidad desde muchos meses atrás. Eh, no hubo eh, mayor número de desempleados, esto no quiere decir que se recuperara demasiado, pero hay indicios que hemos ido volcando mm, sobre datos eh, de este presente. Pero a medida que se avanza en las distintas actividades que se intenta rediseñar para poder lanzar la economía eh, en, en proyección, lo que se encuentra es que el estado estructural de la economía argentina evidencia una monopolización muy fuerte. Y esa monopolización está articulada de sectores agroexportadores, financieros, privatizadas y medios. Entonces, no solamente tienen control comercial sino también comunicacional, y esto hace que los mandobles sean fuertes. ¿no? Eh, la política monopólica que se ha desarrollado del 76 a la fecha, con algún interregno, eh, lo que ha generado es control de zonas, de actividades por parte de determinadas empresas o conglomerados de empresas, sobre todo en productos de primera necesidad. Entonces, cuando el gobierno parece atisbar un proyecto industrial volcarlo, promoverlo, surge lo que pasó en los últimos tres días, un golpe inflacionario fuerte sobre el bolsillo. Y ese golpe inflacionario no aparece fundamentado en ningún elemento eh, justificado eh, económicamente. Eh, lejos de eso ha habido cuatro años sucesivos de inflación, ha habido eh, cuatro años sucesivos de tarifazos, es decir, no estamos ni ante precios atrasados ni tarifas atrasadas como eh, guitarrean los presuntos analistas serios en beneficios justamente desde esos medios monopólicos para esas grandes empresas. Al mismo tiempo hubo presiones justo cuando se larga eh, el proyecto Procrear y la dinámica sobre la industria de la construcción, sobre el ministro de obras públicas y sus funcionarios para que eh, beneficien en las asignaciones a los mismos empresarios que se enriquecieron bajo la orientación de Dietrich y Caputo. Son situaciones fuertes y al mismo tiempo eh, las cadenas de comercialización eh, dificultan la posibilidad de acceso a otro tipo de productos que puedan llegar a controlar los precios. Por lo tanto, nosotros una de las observaciones que planteamos es que si lo que se desea es no chocar de modo abierto, es decir, no proponer desinversiones, adecuaciones, fractura de empresas, o podríamos así decir, lo que se podría hacer con las leyes antimonopólicas en Estados Unidos, parece muy de izquierda en la Argentina y esto tiene un rasgo paradojal inocultable, señalamos que es necesario brindar perspectivas financieras, productivas, distributivas y comercializadoras para la economía de las empresas medianas, las cooperativas, eh, las pymes, eh, el, el bloque productivo nacional de, ligado al mercado interno. Ese sería un modo a través del cual el gobierno podría controlar los precios, atendiendo en un mercado monopolizado, un golpe inflacionario puede echar por tierra los mejores deseos y la popularidad del gobierno. Esto es autodefensivo. Ese es uno de los aspectos que estamos marcando. Y el otro es la posibilidad de llevar adelante una política eh, vinculada con el interés popular eh, con algunos de los funcionarios presentes. ¿no? Eh, creo que la situación que se vive en el ENACOM va a dar tela para cortar en el futuro mediato sobre todo cuando persistan desde personal y desde otras empresas las tensiones sobre el oficialismo en contra de la declaración de esencialidad del de servicio de cable, grilla y telefonía celular. El otro dato está relacionado con la charla de recién, también distintas interpretaciones en el seno del Frente de Todos sobre el rol de los medios, sus perspectivas y lo que hay que hacer, pero ahí es donde es preciso pensar echar mano, entender, percibir lo que señalamos acerca de la influencia real de los medios eh, si el gobierno cuando hablábamos de monopolios también en el área comunicacional tiende a eh, fundamentar conceptualmente los medios públicos y a apoyar económicamente los medios populares puede encontrarse con una realidad distinta, no en lo inmediato no porque eso cambie una convocatoria para mañana o porque eso habilite un debate para dentro de un rato sino de carácter estratégico donde la sociedad tenga vías informativas más intensas, interesantes y profundas puede escoger y en el largo plazo tenga posibilidades de repensar su propia realidad esa tarea que no se está haciendo me parece que damnifica las mejores intenciones presentes que se vienen observando Y hay otro tema ¿m? que está vinculado con nuestro pasado y que me interesaría tratar brevemente. Vamos a un separador y préstele atención a lo que charlamos y puede opinar libremente. En La Señal estamos casi todos. San Martín, antigas perón Tosco, Chávez. En La Señal está usted, si quiere, porque la patria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 Gracias a los amigos eh, que están saludando, querido Martín Piqué, ¿cómo andas vos? Pincho Bravo, Javier Vitale, Ana María Manzano, Juan Francisco Soto, Walter Rabioso, Jorge Luis Reinich, Germán Ibáñez, Cristian Viol, Carlos Telles, eh, Maximiliano Jara, Cristian López, Emiliano Barrasa, Camilo Porto Rojas, Macarena Alonso, Javier Daniel Amarilla Carlitos Pese, que nos dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, vos, buen comienzo de la, del programa y de la semana Excelente la entrevista, me alegro que te haya gustado A ver, vamos a lo ríspido Levantamos la cortina de Don Osvaldo Pugliese y nos zambullimos El sábado recibí un correo electrónico... Eh, ...inhabitual, aunque no eh, por el remitente... ...que habitualmente envía sus informaciones... ...pero habitual por su densidad, ¿no? Eh, el remitente era Juan Gasparini... ...que a varios medios de comunicación... ...nos envía su parecer, sus notas, sus entrevistas... Y en ese eh, envío de correo electrónico me encuentro con que Gasparini da a conocer presuntas eh, notas, casi un texto, podríamos decir un ensayo con la historia de Montoneros, redactado por Norma Arrostito. Eh, bueno, lo leí, tiene lógica interna el texto y lo consulté con tres, cuatro referentes muy de fondo que están en condiciones de, de hablar sobre el tema mientras reflexionaba y la decisión que adoptamos fue no difundirlo. Eh, a ver, eh, lo hicimos a sabiendas que estábamos perdiendo una primicia que iba a ser de gran difusión pasa eh, allá del agradecimiento a la fuente no porque tuvimos la oportunidad de hacerlo el mismo sábado pero tomamos la determinación de no difundirlo y yo agradezco a los compañeros consultados que nos ayudaron a pensar en esta determinación. Y alguien dirá, ¿por qué? Bueno, básicamente porque la redactora del texto, presunta o real, estaba detenida. Es decir, no se puede confiar en la linealidad, en la vertebración, en la profundidad de análisis, ni siquiera en la certeza de alguien que tiene una pistola en la cabeza cuando Norma Rostito presuntamente redacta ese material que Juan Gasparini nos afirma jura y rejura que es verdad que además se lo garantiza la persona que lo pudo extraer del centro de detención eh, sin embargo no puede anular aun cuando fuere creíble su versión, no puede anular el hecho mismo de la detención, y esa detención necesariamente implica la posibilidad de amenazas, de apremios, de intento de tratar de zafar de situaciones complejas, de ocultamiento o confusión de nombres con el objetivo de salvaguardar vidas, es decir, tomar como un elemento literal de análisis el material que se ha difundido de Norma Rostito, nos parecía una deslealtad para la compañera que hizo lo que pudo en el momento que le tocó vivir. Tomar ese material como una verdad es una equivocación, aun cuando la autora sea efectivamente la que señala Juan Gaspari. En la evaluación que realizamos, todo ese...